Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es a la carta. a nuevas dimensiones de la existencia una nueva perspectiva sobre la realidad espacio en blanco y col una producción escrita y dirigida por miguel blanco Llegó el tiempo de los misterios Estás ya dentro del espacio en blanco Y es un placer para todos nosotros tenerte esta noche eh, junto a nosotros Algo que ya comenzamos en esta ocasión desde el estudio 202 de la Casa de la Radio Con los saludos de todos los que esta noche nos encargamos de realizar el programa Música La parte técnica Mónica López Marga es Kai Paco Bermúdez atendiendo a nuestro mágico sonido, Natalia Sotillos en la realización y Rosa Rodríguez en la producción en locución y este que os ahora Miguel Blanco, es un placer estar aquí compartiendo este tiempo y llenando juntos el espacio en blanco en una misión especial que ya veréis viene con sorpresas. La pasada semana estuvimos en Villalba del Alcor en en Huelva y fue tremenda la acogida de todos nuestros oyentes. Daros a todos las gracias por esas muestras de cariño y atenciones. Este año que celebramos el 30 aniversario del Espacio en Blanco Seguiremos viajando por toda España Buscando misterios y celebrándolo juntos Así que estar atentos Os iremos informando de las próximas salidas Y habrá acciones especiales En breve os vamos a invitar al preestreno de una película Que habla de la posibilidad de la vida extraterrestre Esa que que ya anuncian los científicos Va a ser a mediados, a primeros del mes de abril Manteneros atentos, en breve os vamos a dar toda la información y estáis invitados a venir con nosotros a verla. Será una de las muchas celebraciones que tenemos preparadas para este año. Van a ser muchas y sorprendentes y os lo iremos contando. Y ya abrimos canales de comunicación. En el Face, en Twitter, en Blanco Radio, buscarnos por ahí que ahí estamos. Y si queréis mandar un e-mail, espacienblanco, arroba rtv.es vamos ya con los temas que nos esperan esta noche. Nos vamos de viaje una vez más, nuestro primer destino, algunos misterios ocultos de nuestra historia. Enigmas de la Biblia, de antiguas civilizaciones desaparecidas y de extraños escritos indescifrables. Un invitado especial, experto en la historia, nos ayudará en esta aventura. Habrá más. El relato de una abducción y algunos enigmas de Colón en Canarias. Esas son las intenciones de nuestra cita de hoy. Y como siempre, la hemos preparado solo para ti. Así que disfruta. Una vez más, el espacio en blanco se abre ante ti. Están nuestras intenciones esta noche, muchos argumentos esperan hoy Y para comenzar el primero nos vamos hasta León a saludar a nuestro primer invitado Carlos Javier Taranilla de La Varga Buenas noches, Carlos Hola, buenas noches, mucho gusto ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de estar aquí con vosotros, estamos abogados y, y yo de que estés con nosotros Eres licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo Compañero nuestro aquí en Radio 5, colaboras con nosotros también, ¿verdad? Sí, en el programa ellas pueden, sí, colaboro algunos domingos Vale, y has escrito multitud de libros, eh, entre otros, Diccionario de Arte Universal, breve Historia del Románico, breve Historia de eh, las eh, Reliquias Leonesas y sus Relicarios, y el último libro, que el trabajo que has hecho, Grandes Enigmas y Misterios de la Historia, y creo que eres profesor de, de universidad o de instituto. Profesor de secundaria, sí, de, de enseñanza secundaria, ya desde, desde hace ya 30 años. Sí, ¿qué dicen tus alumnos de tener un, un personaje sigue escribe estos libros y que trata o reescribe la historia? Bueno, para los alumnos pues están ya acostumbrados al profesor, entonces pues le, le consultan, le preguntan anécdotas, uh -huh. y para ellos pues bueno, ya es habitual. ¿Crees que hay que reescribir la historia con los nuevos hallazgos que se van haciendo y los nuevos estudios que se hacen, una nueva visión que tenemos acerca de la historia? Yo creo que sí, de hecho, algo lo, lo hemos intentado hacer en este trabajo, poner los últimos datos que van saliendo. Siempre la historia está viva, además es de cada día, y por supuesto que necesita reescribirla continuamente. Vale, pues esta noche con tu ayuda, si te parece, vamos a tratar de poner algunos puntos sobre las IES en algunos datos que no tenemos muy claros de esa historia antigua, que es uno de los temas favoritos de nuestros eh, oyentes y que últimamente estamos tratando mucho. Me alegra que estés con nosotros. Ahí va la primera introducción, tras ella vamos de viaje a los misterios de la Biblia. Esta noche queremos abordar entre otros algunos temas bíblicos Tratando de buscar nuevas explicaciones a antiguos misterios Comenzaremos con el tema del Arca de Noé Lilith la primera mujer y el diluvio universal Noé fue un hombre justo y obediente a Dios Pero en su tiempo la tierra estaba corrompida, lejos de Dios y llena de violencia. El Señor vio que todo en la tierra era corrupción, justamente porque el ser humano había corrompido su conducta. Entonces, el Señor dijo a Noé, Decidí acabar con la criatura humana pues no soporto corrupción y violencia. Voy a exterminar toda la tierra y todo ser vivo que en ella esté. Construye para ti una arca de madera resinosa, tapando los agujeros por dentro y por fuera. Voy a mandar un diluvio sobre la tierra para destruir todo lo que tiene vida tanto los seres humanos como los animales todos morirán sin embargo contigo Noé quiero establecer mi alianza ...la alianza de Dios con los hombres... ...y el misterio del diluvio. Empecemos arrojando algo de luz... ...sobre estos misterios bíblicos. Ahí está Carlos, esa primera introducción... ...y quizá uno de los primeros misterios. ¿Eh, ¿Existió realmente el diluvio universal? Bueno, el diluvio universal... ...aparte de los datos del Génesis... ...de referencias por todo el continente... ...por, vamos, por todo el planeta... ...en el Mahabharata hindú... ...en Sudamérica también en otra versión... ...los cuatro dioses gemelos que sacó antes Castipoca... ...en Australia, en África, en China... ...y la más parecida al relato bíblico, la babilónica... ...pero choca eso que hay referencias por todas partes. Fue una catástrofe universal esto del diluvio. Sí, porque hay referencia en todas las en todas partes de, del mundo... Uh -huh. y ...además de, de la zona esta de, de Mesopotamia, de Asia Menor pues hay referencias en África, en China, en Sudamérica, uh -huh. y desde luego investigaciones que se han hecho, pues eh, han constatado que al término de la primera agresación de la de Gung, bueno, del hielo, de cuando terminó el periodo glacial, pues eh, hubo eh, varias inundaciones, y quizá ahí esté la referencia para que pueda haber ese dato en todas partes del clube. Uh -huh. ¿Y acabó con toda la humanidad o esos datos no se tienen? ¿Fue un castigo para divino? Saber. Eso es la literatura, el castigo divino, eso es la literatura de, la, de todas las mitologías, ¿no? Si es cierto que pues esas inundaciones, por ejemplo, hay datos que en el séptimo milenio antes de Cristo se derritió un inmenso glacial en el Atlántico Norte y provocó una subida del nivel del mar y produjo una entrada masiva de abusos al mar negro, etc., o desplazamiento de población, otro, pues ya es, es, digamos que es literatura. ¿Y, y de qué fecha estamos hablando? ¿10.000 antes de Cristo? ¿12.000 años de antigüedad? Sí, aproximadamente, aproximadamente. Cuando la época del Antolítico, la última gracia comenzó en el 40.000 y entonces terminó, pues, eh, más o menos hacia esa época, hacia el 10.000 antes de Cristo aproximadamente. Vale. Muy unido a ese relato bíblico está el Arca de Noé. Eh, escuchábamos ahí un fragmento de Dios que hablaba haciendo un pacto con los hombres. ¿Hay algún dato que... ...que corrobore históricamente que se arca asistió se habla del monte Ararat... Sí, desde luego todos los que están en su busca, los exploradores ya, pero desde, desde hace tiempo, ¿no? El pliado se habla desde el año 330 después de Cristo, seguían precisamente porque en el Génesis... ...los datos son muy pormenorizados, 300 codos de largo, 50 de ancho y claro... ...se piensa que con esos datos tan pormenorizados tuvo que existir tal objeto... ...y además el Génesis, por lo que me decías afirma que en el día 27 del séptimo mes, etcétera el arca se asentó sobre los montes de Ararat, y ahí es donde lo han estado buscando los exploradores. Hasta recientemente, los últimos datos que hay pues, son del 2011, de hace pocos años. ¿Se ha encontrado algo? Creo que restos de sí, madera, ¿no? Sí, se han encontrado trozos de madera, restos, y lo que ocurre es que, claro, es muy difícil hoy día con las técnicas de adaptación, incluso del carbono 14, porque el tiempo transcurrido, Pues ya no, no son fiables ¿no? y además aquí la picaresca se ha desenvuelto, pues pues como pez en el agua, nunca mejor dicho, porque nada más que aparece algún resto lo que intentan es hacer negocio. ha habido pues intenciones de montar un parque temático en Hong Kong, por ejemplo, y en otras ocasiones o, o con una compañía comercial pensaban seguir allá vender su y objetos. ...en fin, el arca como tal no se ha encontrado, se han encontrado algunos restos y en seguido los especuladores, pues ya echan las campanas okay. de seguro. Pero Carlos, monte no es demasiado grande, aunque bueno, es un monte eh, potente, ¿no?, el Ararat, eh, con todos los sistemas que tenemos ahora, ¿no?, que no se haya detectado, que no se haya encontrado, ¿qué pasa?, que está muy oculto, ahí está en el hielo, no sé, escondido. Sí, bueno, sí, se ha encontrado hacia los, los 4.000, 4.800 metros de altitud, se han encontrado pues restos de de, de algunas piezas que, es, que son de madera, lo que no se puede certificar es que pertenezcan a la arca, concretamente pero el resto, sí. Ahora, desde luego, tal como confiaríamos encontrarla petrificada o congelada o estratificada en, en la ladera del monte o en, en la cumbre del monte Araraca, fue donde encalló a casi 5.000 metros de altitud, pues no se ha dado con ella a pesar de los modernos. Pero se sigue en su búsqueda, se sigue. Más misterios de la Biblia hablan de la primera mujer, Lírit. ¿Existió o...? ¿O es un invento y es la mujer mala, malvada o la representación de la mujer malvada? Bueno, de acuerdo al Génesis existió una mujer antes que Eva porque en Génesis 1 dice que Dios les creó macho y hembra. Y después de decirles eh, crecer y multiplicados, en Génesis 2 es cuando se da el episodio de no he dormido y a través de, de una costilla que les trae Dios del cuerpo pues crea la segunda mujer. Y luego Noé, cuando en ese momento, perdón, Noé, Adán, en ese momento exclama Esta es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne Ese ya indica que está en otro tiempo Luego tuvo otra mujer antes que esa ¿Y qué pasó con ella? Bueno, de todas formas esto que decimos no lo comparten todos los todos los investigadores de la Biblia Porque la Biblia está escrita con cuatro fuentes Diabista, Eloísta, Deuteronomista y Sacerdotal Entonces los que defienden la actitud de los textos sagrados eh, Defienden que una versión del Génesis completa la otra De todas forma sobrevivir, la tradición La tradición eh, viene de, de unas versiones antiguas de la rabínicas de los judíos Y hablan de que esa mujer se rebeló contra Adán Porque ejercía posiciones de dominio sobre ella En concreto cuando practicaban el coito la obligaba a colocarse debajo Y ella decía que por qué tenía que yacer debajo de él, si estaba era su igual, estaba hecha de barro lo mismo que, que él. Y entonces pronunció el nombre de Dios, le decrecieron alas y escapó. Escapó y se fue a vivir con los demonios a la zona del Mar Rojo, según esa leyenda, y luego se entregó a la libertad sexual con las mujeres cananeas. Uh -huh. Y entonces se la empezó a considerar pues como una mujer maldita, Y únicamente, en la Biblia únicamente la menciona el profeta Isaías Que dice, perros y gatos salvajes se reunirán allí y se juntarán con Lilith, etcétera y En la Vulgata, que la versión de San Jerónimo, de la Biblia en latín, la llama Lamia Y Lutero la llama Cobol Y en otros casos se eh, traduce el término hebreo Lilith por criatura nocturna, lechuza Y se la termina asimilando pues con la maldad, una, una bruja Ya, pero eh, quizá bueno la primera eh, la primera mujer que quería ser de igual a igual con los hombres no de ahí quizá ese esa, sí, maldición, quizá esa maldición sí porque querer, querer ser igual que ella alegaba que estaba formada lo mismo que Adán del barón que algunas versiones dicen que no del polvo de la tierra sino del de la inmundicia pero claro en génesis 2 adán cuando ve a la siguiente mujer pues manifiesta dice dice el alverbio temporal está es ya como se si dice ya es que se está ante una diferente. Y ahí queda la duda. Muchos misterios hay en la Biblia. Estaría contigo hablando de este tema, días La Torre de Babel. Eh, dices aquí en el libro Fusión de Cielo y Tierra. ¿Qué es esto de la Torre de Babel? Que de repente todas las lenguas, eh, la gente empieza a hablar diferentes lenguas y nadie se entiende. Sí, bueno, según el, el Génesis que en realidad lo que, es, lo que trató Dios es de castigar la sobrevía de los hombres por querer llegar a alcanzar el cielo, edificar una torre tan alta que llegara hasta el cielo y les confundió la lengua, ¿no? Pero en el trasfondo parece que está una construcción que sí que existió realmente, es figurat que los judíos pudieron observar en, durante su cautiverio en Babilonia, cuando los llevó cautivos a Bucodonosor, un figurat que allí se conocía con el nombre de Eternanqui, que significa la base del cielo y de la tierra. Era, se trataba de siete plataformas rectangulares, superpuestas, y sus últimos eh, ladrillos, sus últimos pisos, estaban costidos con ladrillos esmaltados en azul, como queriendo indicar que tocaban ya el campo celeste. Y en realidad la pretensión era pues, llegar a llegar a lo más cerca posible del cielo para estar lo más cerca posible de Dios, e invocar así la protección de quien un cristiano llamaría el Altísimo. Hay testimonios, como el de Herodoto, el historiador, el padre de la historia, el historiador griego que visitó Babilonia uh -huh. Y habla de, ese, de esa construcción Y en el siglo pasado un explorador italiano, perdón, un explorador norteamericano lo identificó en una estructura semiderruida en la ciudad de Babilonia Por tanto el famoso figural de Ur o de Temenanki o Torre de Babel si coincidimos en que era ella, pues terminaron en la ruina pero sí existió ya, o sea que eh, los descubrimientos, últimos descubrimientos están de alguna forma corroborando que ciertas historias de la Biblia tenían su parte de verdad, de verdad. sí, sí, desde luego que sí. desde luego se estaba vamos a decir que la literatura bíblica está basada en, en gran parte en hechos reales solo bueno. que contados de otra manera la Biblia fue oral y se transmitió de boca en boca pues hasta el siglo los primeros textos que se perdieron luego aparecieron los manuscritos del Mar Muerto Pero no supuso por escrito hasta el siglo II, III después de Cristo. Uh -huh. Entonces la tradición oral, claro, la fue deformando tanto los conocimientos que se ha manipulado mucho, pero alguna base, en pues, realidad sí que tiene. Ese es nuestro primer tema. Nos vamos de viaje. Seguimos viaje hacia un lugar lleno de esferas y lleno de misterios. Tras esa introducción nos lo ofrecemos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco Seguimos viajando por el mundo a la búsqueda de más misterios En esta ocasión encaminamos nuestros pasos... ...hasta el Delta del Diquis, en Costa Rica. Allí existe un misterio grabado en piedras... ...las famosas esferas de Costa Rica. Las monumentales esferas de piedra de Costa Rica... ...son la prueba de que la Atlántida la mítica isla-continente descrita por el filósofo griego Platón estuvo en América. Esta teoría, apuntalada por los antropólogos Ibar Zapp y George Erickson, es una de las muchas que tratan de explicar el origen y la función de los restos precolombinos. Escuchemos lo que contaba Juan José Benítez en una de sus visitas a la zona decenas de esferas de piedra prácticamente gemelas a las de agualunco esferas igualmente perfectas al aire libre o semi enterdas en cientos de kilómetros cuadrados esferas de un pulido exquisito casi imposible <risa> ...esferas de 2 y 3 metros de diámetro... ...de hasta 16 toneladas de peso. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No, 40, 45, 60 Nadie conoce con exactitud su número. Se habla de cientos, más de 500 esferas de todos los tamaños. Desde el diámetro de una naranja hasta 3 metros... Las esferas de Costa Rica será otro de nuestros objetivos esta noche. Y lo hemos elegido, Carlos, eh, como ejemplo de este, este misterio, de si probablemente pudo existir otra civilización que dejó esa serie de restos. No sé si estás de acuerdo con lo que decía eh, el antropólogo Ibarzap de que era la prueba de que la Atlántida estuvo en esa en ese lugar. Sí, o así lo sostenía en su libro La Atlántida en América, pero... ...pero no deja de ser una teoría fantasiosa... ...no obstante estos enemas que están sin resolver... ...porque sorprende, sorprende muchísimo como... ...cómo han podido en principio labrarlas con esa perfección exquisita... Uh -huh. ...las esferas del Iquís, que van eso de dos metros y medio de diámetro... ...hasta los diez centímetros... ...con eh, útiles tan rudimentarios, tan tosco como existían en aquella en aquellos tiempos... ...estos pueblos no conocían ni el metal... El ...pueden uh -huh. que utilizarán el bronce, pero en realidad no tenían instrumentos para sacar esa perfección y ese acabado tan pulido entonces hay otra explicación a base de tiempo, mano de obra para trasladarlas hay sí. que tener en cuenta que están muy lejos del emplazamiento donde de, se labraron ¿no? y tuvieron que pasar pues por, por valles, ríos, montes barrancos y aún así siguen manteniendo esa superficie tan pulida uh -huh. por tanto eso es la primera sorpresa Sí, hay otras, los que hemos tenido la oportunidad, o han tenido la oportunidad, yo también afortunadamente he tenido la oportunidad de verlas, hay unas que son sorprendentes en la isla del Caño, eh, bastante retirado de, de la costa de, de Costa Rica, de ese delta del dique, de Dikis, de repente te encuentras unas cuantas piedras que dices, ¿cómo las han podido llevar allí? Ya, ya, sí, desde luego es sorprendente, ¿no? Y lo que pasa es que se cometió otro error cuando estaba por allí la empresa esta estadounidense... La American Fruit el... Company. sí. ...sí, explorando el terreno, preparándolo para negocios... O sea, ...las moviéndolo a su emplazamiento... ...porque las bolas estaban colocadas sobre bolas, o sea, colocadas sobre unos piestales... Sí. ...y las terminaron removiendo, las cambiaron de lugar... ...luego también para Adorno, las llevaron al Museo Nacional de San José... Sí. ...o a lugares públicos como plazas, parques, aeropuertos... ...y al moverlas de su primitivo lugar se perdió la posibilidad de analizar si estaban dispuestas... Pues, eh, ofreciendo alguna pista sobre su origen y su finalidad, porque qué objeto tenían esas, esas bolas se piensa que podían ser mojones o delimitadores territoriales entre las diversas tribus, pero en fin eso tampoco es suficiente explicación objetos de culto, calendarios astronómicos no. mapas del firmamento representando es... cuerpos celestes Yo tuve la oportunidad sí. de viajar con Vicente Casaña y en algunas que estaban ubicadas en su sitio original decía que podían ser esos mapas estelares, ¿no? Como si fuera un reflejo de, de las, los planetas, esas esferas aquí en la Tierra. Sí, también se afirma que pueden estar en, en, en, vamos, orientadas a, hacia las rutas marítimas porque algunas están alineadas apuntando, por ejemplo, hacia Gibraltar, las antiguas columnas de Hércules. otros apuntan a las pirámides de Egipto, el clome de Estoléns, la isla de Pascua, sí. por eso esa teoría de que pueden ser producto de la, de la mítica civilización de la Francia, lo que pasa es que claro, la Francia es un continente legendario, desapareció yeah. y... hacia el 9600 y en aquella época pues pues todavía no, no podía existir esa técnica tan precisa, ¿no? eh, esa es es fantasía. Es decir, que puede ser la prueba de que existieron otras civilizaciones altamente tecnológicas que dejaron algunos restos, como pudo, pudo ser esto de las esferas. Yo pienso que más bien debió de tratarse de, de una paciencia benedictina... ...que decimos aquí en Occidente... Y de, ...pero de todas maneras siguen asombrando... ¿no? ...porque por pues, mucho cuidado que se pusieran por las explicaciones que hemos dado... ...que las han tenido que trasladar... ...y que sigan como esa perfección absoluta... ...yo hoy por hoy pues, en el, no podría dar una explicación... ...diría que están en los enigmas sin resolver... ...podemos pensar pues en extraterrestres, en Atlántida... ...o en cualquier, otra, cualquier otro camino... ...pero físicamente ahí están... ...y hoy por hoy yo no me atrevo a dar una, una respuesta pues te, te asombra la perfección hay misterios que no tienen de hoy por hoy no tenemos no llegado a, a alcanzar su conocimiento necesitamos todavía más datos para dar explicaciones Estás en el espacio en blanco seguimos viaje junto a nuestro primer invitado esta noche Carlos Javier Taranilla descubriendo algunas de las historias que nos ha ocultado eh, precisamente la historia tras esa introducción seguimos de viaje esta noche en espacio en blanco forma casual, leyendo un libro sobre Onis y eso, y dije, ah, pues esto, lo, esto lo, lo he visto yo. Y ahí empezaron a venir de una serie de clases, clases cortos, de aquellos todo que prolongó por varios años. Y fue recordando toda la historia, y yo fui quien ensambló aquellos clases y formó la historia. Eso es mío, el orden cronológico es mío. 5.0 Esta semana nos acercamos al 4 Years From Now, la gran cita del emprendimiento tecnológico que se ha celebrado en nuestro país. ¿Quién sabe? De ella a lo mejor salen algunas de las startups del futuro. 5.0 con Manu Martínez. Medicina, educación, ocio y todo con mucha tecnología. ¿A que suena bien? 5.0, los domingos a la una de la tarde, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Antiguos monumentos megalíticos tallados con una precisión inaudita. Hay quien sugiere que usaban electricidad y herramientas eléctricas. Esculturas misteriosas que representan seres de todos los rincones del mundo. Y más allá. Aparecen todas las razas juntas, incluso los alienígenas grises. y leyendas de gigantes de otros mundos que levantan civilizaciones en una sola noche. Si algún lugar es la prueba de la presencia de alienígenas en la antigüedad, es Pumapunku. ¿Son las ruinas de Pumapunku el resultado de una ingenuidad casi inverosímil del hombre primitivo? ¿O son obra de unos poderes supremos? Pumapunku Puma es el único lugar del planeta Tierra que en mi opinión fue construido... Pumapunku, en Bolivia, la ciudad de Tiahuanaco es otro de los misterios que esta noche deseamos alumbrar nos ayuda a nuestro invitado tu trabajo, Carlos, hay una sección que hablas de lugares misteriosos e incluyes este de Tiahuanaco. Eh, elegíamos antes las esferas de Costa Rica, quizá como una de esas pruebas todavía no eh, con suficiente información de antiguas civilizaciones, Pumapunku o Tiahuanaco, ¿podía ser otra esa ciudad llena de caras con restos de, de todos los habitantes de este planeta? Desde luego, Tiahuanaco sí también se presta al misterio ...y a la especulación de todo tipo... ...porque hoy por hoy pues no se ha podido... ...conocer... ...ni siquiera es una, una civilización misteriosa... ...la descubrió un conquistador español... ...Cieza de León... ...en 1549 y en un paraje más... ...más propio decimos en el libro para la desolación... ...que para el florecimiento de civilización alguna... ...los habitantes del lugar... ...decían que la ciudad... ...como decíamos en la introducción... ...había sido construida por ser gigantescos... ...a lo largo de una sola noche... Uh -huh. ...lo cierto es que... ...tuvo un periodo de, de esplendor, más o menos... ...hacia los siglos II, III después de Cristo... ...y eh, pasaron unos años de esplendor... ...y al final de, hacia el 1200 desapareció totalmente... ...probablemente por la invasión de los chichimecas... ...que les llamaban los perros incultos... ...que destruyeron, destruyeron la zona... ¿no? ...pero claro, el misterio es... ...cómo cómo se pudo levantar en, en el paraje tan desolado... ...pues los restos que todavía tenemos, ¿no?... ...algunas teorías, las teorías partidarias de la intervención de los extraterrestres... ...o de otras razas que habitaron antes nuestra Tierra... ...dicen que en otro tiempo la Luna se había acercado tanto a la Tierra... ...que por efecto de la fuerza de gravedad... ...había surgido en nuestro planeta una raza de gigantes hasta los 3 metros... Uh -huh. ...y que alrededor de la Tierra se había formado un anillo de aguas oceánicas... ...a más de 3.000 metros de altitud en la zona andina... ...y Tiahuanaco había sido un puerto marítimo... ...utilizado por aquella raza de gigantes... ...pero en los años 60 del siglo XX... ...un místico del culto solar, Beltrán García... ...afirmaba que habían sido los venecianos ...los habitantes de Venus... que hace unos 5 millones de años... ...que se habían acercado a la Tierra... ...y habían fundado la ciudad de Tiahuanaco... ...los ídoles que se conservan... ...pues son representaciones de los habitantes de Venus... ...otro investigador, otro explorador en este sentido... ...Robert Shardou traía ese mismo dato pero lo acercaba a tiempos más recientes hacia el 10.000 antes de Cristo y decía que si los extraterrestres habían asentado los venusianos en Tiahuanaco es porque era el lugar más parecido a su planeta eh, en fin, ¿por qué se fueron? pues no terminaron de aclimatarse a nuestro a nuestro medio y dejaron su, su estampa su firma en los monumentos de Tiahuanaco como por ejemplo la Puerta del Sur que sorprende, sorprende por su, por su trazado, responde a, al número de oro, a la divina proporción. Uh -huh. La divina proporción es extrañísimo que la conocían en estos lugares porque procede de un principio euclidiano. En la Grecia clásica se formuló allí ese principio, el todos a la parte como la parte al resto, y a través de ese número, el número de oro, 1,618, que procede de una ecuación de segundo grado, etcétera esto que estamos juntando de Euclides, pues hacen las proporciones de los rectángulos, más más perfectos más agradables por ejemplo las tarjetas de crédito los dni tienen todas esa misma esa misma disposición cómo es que lo conocía aquella gente y luego la grieta que tienen que muestra en la parte izquierda pues según también esa, esa teoría fantasiosa la habían provocado los primeros constructores que la dejaron cada y esa es una de las pruebas ¿Qué opina un historiador como tú de estas cosas que me estás contando? ¿Hay posibilidades o hay alguna prueba de que hayamos sido visitados por eso, por otras inteligencias de otros mundos y que hayan dejado construcciones como puede ser Tiaguanaco? Bueno, yo en realidad, desde el punto de vista de la historia, como tú me preguntas, sería hay que ser escéptico. Es una... bueno, llama mucho la atención, puede, resonar, puede tener partes misteriosas, pero de ahí a creer que lo han hecho... Eh, otra gente de otro planeta pues desde el punto de vista histórico no se puede decir eso ya pero no... queda un poco para el esoterismo vale. pero no para la historia vale pero no hay ninguna prueba de quién ha podido ser la cultura que ha hecho esa esa impresionante construcción bueno eh tuvo tres fases, históricamente hubo tres fases, una fase inicial hasta el año, desde el año 1000 hasta el 133 después de Cristo, una segunda una tercera y una cuarta que terminó con la invasión luego allí sí habitó una civilización que alcanzó pues una, una perfección no, si no, no hubiera podido porque no solo el resto de la Puerta del Sol eh, estaba orientada porque en los, en los equinocios el Sol entra siempre por el centro de, de la puerta que tiene ese nombre, uh -huh. pero claro, estaríamos en el mismo caso que cuando hablamos, pues, por ejemplo de otras civilizaciones no dejan de maravillar, por la más clásica, las pirámides de Egipto, no deja de maravillar, a pesar de que haya explicaciones de cómo las pudieran llevar a cabo, la percepción que tienen todas ellas, la organización, la estructura, y como es todos los pueblos antiguos, pues tienen una... Eh, nos asombra, ¿no? Pero bueno, eh, dice al, un arqueólogo boliviano, Carlos Ponce, que 20 hombres calculó... Eh, y más o menos re real, sí. eh, tirando con cuerdas pueden arrastrar una tonelada. Entonces, a fuerza de cadenas humanas se pueden arrastrar piedras desde lugares lejanos, a fuerza de esfuerzo, y, no sé, pues me acuerdo ahora de, de los meninos de Carnal, sí. del crono de Estomens, todavía más difícil de colocar, y se colocaron. Fuerza, esfuerzo y a base de años y de tiempo. La historia lo explica así, salvo que algún cielo los extraterrestres se presenten y nos den una sorpresa. Pero ¿no? ya va siendo hora, ¿no? que por las buenas o por las malas va a decir Va siendo hora. Dime otra cosa. Eh, damos un pasito, nos vamos un poquito más a, a, hacia México, Teotihuacán. Hay otro lugar ahí también, que de repente hay una ciudad eh, que aparece aparentemente eh, de la nada y que luego es... ...invadida por otra serie de pueblos... Eh, ...todo esto podía ser, y no sé si lo aceptas como historiador... ...la prueba de que ha habido otras civilizaciones altamente desarrolladas... ...de las cuales no tenemos ningún dato todavía histórico... ...o ninguna prueba fiable... ...y que a lo mejor desaparecieron con ese diluvio del que hablábamos al principio... ...esta ciudad de Teotihuacán está un tanto estudiada... ...y sí, hubo un tiempo en que tuvo una época de esplendor... ...entre los siglos 1 y VII... ...concretamente entre los siglos entre los 5 y 7, 450, 650 y luego llegó a tener 200.000 habitantes... Mmm, ...concentraba y atraía peregrinos de muchas partes de la zona extra del Valle de Oaxaca... sur de Puebla, Tlaxcala, el Petén, de esa zona... ...y claro, eh, llegó un momento pues que las civilizaciones una nacen, crecen, se reproducen... ...y bueno, se reproducen sí, a veces sí, porque provocan otras y si no mueren, desaparecen... ...por la invasión de otros pueblos que ya terminan destruyendo... Eso es así, y dejaron ahí sus restos, que fueron pues la calzada de los muertos, Nicotli, en Nahual, que es en lengua de aztecas o mesicas, la pirámide del sol, la pirámide de la luna, el templo de Kezalcoal, o serpiente emplumada, y hoy, en los últimos datos que hay, las excavaciones que se realizaron recientemente por la doctora Verónica Ortega Cabrera, de, pues se identificó más de 400 pequeños hoyos De unos 20-25 centímetros de, diablo, de diámetro Y unos 60 de profundidad eh, Rellenados con piedra verde Que podían corresponder con el mapa del universo Según la visión de los antiguos teotihuacanos De ellos se piensa que consideraban Que esas pequeñas cavernas eran como senos maternos En los que se habían originado no solo los seres humanos Sino el sol y la luna O sea que estas civilizaciones antiguas nos asombran ...porque, ¿cómo es posible...? El otro día me ha comentaba John Clark, que hablábamos del calendario de los mayas... Uh -huh. ...que llegan a contabilizar el tiempo que tarda... Eh, ...nuestro sistema solar en dar la vuelta a la galaxia... ...son 5125 años... ...y tienen cinco mundos... ...cada vez que transcurren esos años pasó el 21 del 12 del 2012... ...termina un mundo... ...y empieza otro... ...y cuando acaba el quinto vuelve a empezar el primero... ...pero ¿cómo es posible que sin telescopios, sin aparatos técnicos... ...observando únicamente el firmamento puedan llegar a calcular con tanta precisión 5.125 años, que son 1.872.000 días. ¿Cómo es posible? Te... Al, cal, al calendario suyo daba el 21 del 12 del 2012. Ajá. Eso no deja de asombrar, pero claro, no tenemos otra prueba más que se, serían, vendrían eh, acumulando conocimientos de sus antepasados y con la observación del fin de lo llegaron a conocer, pero desde luego el asombro es absoluto. Hay quien dice también otra teoría que esa ciudad Teotihuacán ya estaba Teotihuacán ya estaba construida y que los mexicas cuando llegaron se apropiaron de ella y que es mucho más antigua de lo que los arqueólogos hasta ahora están eh, oficiales están admitiendo aunque ya se están echando hacia atrás esas fechas. No sé qué piensas de ello. Sí, sí, eso, eso sí es cierto. Sí, cuando llegaron los o mexicas estaba abandonada. Uh -huh. Por eso le dieron ese nombre Teotihuacán, el lugar donde nacieron los dioses. Le dieron ese nombre, cuando la descubrieron, porque creyeron que en ese lugar pues los dioses eh, habían transformado en hombres. Fue uno de los primeros ejemplos de planificación urbana. Hace aproximadamente un día, pues, desde ese tiempo, no a la llegada de Cristo, más o menos. Uh -huh. Entonces, sí, cuando lo encontraron las aztecas, ya la civilización ya estaba en su declive. Y claro, lo que asombra es cómo en tiempos tan antiquísimos había llegado a esa perfección. Pero por ahí estaban también los Olmecas, por esos años. Yeah. Y también llegaron a a, pues, a una... A una altos conocimientos, ¿no?... ...los observaron firmamente, hicieron el primer calendario solar... ...siempre a sombra de estas civilizaciones... ...que sin medio técnico ninguno... ...hayan podido llegar podido elaborar... ...o descubrir, pues, tantas apreciaciones... ...sobre todo del firmamento. Hablas de los Olmecas, el Museo de Antropología de México... ...y en algunos otros lugares... ...hablamos de Tehuanaco antes... ...hay estatuas gigantescas de estos seres... ...que los llaman los gigantes atlantes... ...y algunos de ellos llevan en la cartuchera... ...como si fuera un arma extraña... ...no sé qué piensas de ello más Y por eso, pues no sé, pues ahí están, de ahí han salido las teorías que les identificaban pues, con la venida de extraterrestres y, O de otras civilizaciones Pero claro, es que esto, yo desde el punto de vista mío, que es el de la historia No puedo aceptar eso, porque necesitamos pruebas La historia se construye con documentos, vale. no solo con locuraciones Me llamará el misterio y me quedaría asombrado, como estamos contando Pero no podemos aceptar los historiadores sin pruebas evidentes pues Que haya intervenido una raza superior Vale. ...en ninguna elaboración de éstas... ...¿a qué lo achacamos?... ...pues a la percepción de ellos... ...elaborando, trabajando a base de tiempo... ...y a base de asombro y quizá a inteligencias... ...porque nosotros siempre de, siempre hablamos de los genios de nuestro tiempo... ...de los que conocemos, Leonardo da Vinci, etcétera... ...pues genios anónimos que hubo en aquella, en otros tiempos desconocidos. Un último misterio... Pero de lo... Humanos, humanos, yo humanos, vale. sin, sin eh, más allá ...en lugares misteriosos en ese capítulo... ...hablas de las explosiones nucleares en el Valle de lindo. Otro tema fascinante, ¿no? Sí, sí, también. Bueno, claro, pero eh, ahí sí seguimos la, la literatura del Mahabharata y otros otros textos que hay, pues sí, hablan de de, de carros vimanas, que le llaman carros, uh -huh. eh, que, que pues, actúan con la potencia de 10.000 soles, dicen. Pero ahí sigue viendo otro habiendo otro misterio. ¿Cómo es posible? Porque aparecieron muchos cuerpos, que están como paralizados, como que lo cogió, y zarbonizados, incluso que tienen como síntomas de radiación. Sí. Entonces eso simplemente lo hizo que les atacaron con fuego, eh, porque en Pompeya y Hércula, ¿no? como hubo la erusión del volcán, sí. pues los cuerpos están parecidos, pero claro, ahí se conoce la erupción de un volcán, y sin embargo, como han jodado, ¿no? no se conoce que hubiera ningún fenómeno de ese equipo, y los cuerpos presentan las mismas radiaciones. Claro, enseguida pues, nos vamos a pensar en armas nucleares. Pero claro, pensar en armas nucleares les parece la solución más fácil, porque entonces tendríamos que hablar otra vez de estar cada vez. Yeah. Y acogerse a lo más fácil, pues de, debemos de investigar antes de, de acogernos a lo más fácil. Entonces nos quedamos de momento en que es, es un algo desconocido, misterioso, que llama la atención, y por eso lo ponemos en estos libros de misterio, pues para sopesar. Necesitamos todavía más pruebas, quizá, de la arqueología. Vamos, ya, necesitamos. Para probar la historia Nos vamos con la última parte del programa que teníamos pensado para ti Este sí que es un misterio, escucha Espacio en Blanco En Radio Nacional Con Miguel Blanco Durante siglos Este texto se ha resistido a revelar sus secretos El manuscrito Voynich El El manuscrito Voynich es una de las reliquias medievales más misteriosas que existen. Es un libro ilustrado de hace unos 600 años y su originalidad radica en que no se puede leer. Es el único libro en el mundo que a pesar de nuestra moderna tecnología no podemos descifrarlo un arcano de la Edad Media. Es el jeroglífico más estudiado del siglo XX y 21 En la actualidad, el libro tiene unas 246 páginas de pergamino manuscritas de 15 por 27 centímetros y 5 centímetros de grosor. Fue escrito con pluma de ave y tinta de colores para las ilustraciones. Si se observa el texto al microscopio, se ve que esta enorme cantidad de páginas se ejecutó sin ninguna corrección, sin el mínimo error, al tirón. La ejecución del manuscrito es una hazaña casi inhumana. Tiene un total de 37.919 palabras... ...contiene 8.114 palabras diferentes... ...y alrededor de 170.000 letras o glifos. Todo el manuscrito está escrito... ...con tan solo unas 25 letras diferentes. Las numerosas ilustraciones... ...permiten adivinar su posible organización... ...en diversas secciones... ...farmacia, botánica, biología astrología, cosmología y texto Todavía hoy nadie ha logrado determinar lo que es algunos sospechan que puede ser un texto cifrado por algún científico del siglo XV y otros advierten que puede ser un conjunto de textos y dibujos sin sentido alguno Tratemos de conocer algo más sobre este extraño libro. Hasta ahora, Carlos, hemos estado hablando de monumentos o de leyendas. Eh, este es un caso extrañísimo de un libro, el manuscrito Boinich. Eh, no sé si está cierta la información que hemos dado, He escrito de un tirón eh, con 246 páginas de pergamino. No se sabe quién lo escribió. ¿Cuándo se encontró? Se encontró en 1912, bueno, se había encontrado antes, pero a partir de ese año, pues eh, vamos a decir que se dio a conocer, se popularizó cuando eh, un anticuario, un coleccionista lituano con ese mismo nombre, Ulfis Boini, lo adquirió en el Colegio Jesuita de Mondragón, cerca de Roma, uh -huh. en ese año. Pero su primer propietario ha sido el emperador Rodolfo de Bohemia en el siglo XVI, que era muy aficionado a los libros y objetos raros. Entonces ya intentó, contrató, buscó expertos que lo descifraran y ninguno le consiguió dar ninguna salida, aunque algunos piensan que no dejaba de ser una obra falsificada con objeto de, de timarle a, al emperador Rodolfo, ¿no? que era muy aficionado este al final le dieron por demente y lo perdió el manuscrito. No obstante, en las pruebas modernas que se han hecho, pues sí, este llama, llama muchísimo al asombro. A través del carbono 14, en pruebas concluidas en 2011, o sea que hablamos de datos recientes, a cargo del Departamento de Física de la Universidad de Arizona, establecen que el pergamino en el que está escrito fue fabricado pues a principios del siglo XV. Uh -huh. Y de esa época, más o menos, es también la tinta con la que se coloreó en las ilustraciones. Se piensa que puede aludir a la zona de la región norte de Italia porque hay varios dibujos con murallas de armenas bifurcadas en forma de cola de golondrina, que se utilizaban en aquel tiempo, eran características de los castillos de los jibelinos, que estaban en guerra con los huelfos, vamos, de ese lugar de, de de Italia. Y también los atuendos y los peinados de los personajes corresponden a los de la época. Pero eh, un botánico norteamericano analizando las ilustraciones esto hablamos de 2014 o sea que hace dos años, tres años casos, uh -huh. pensaba que podíamos estar en una obra mesoamericana al no menos de las plantas que son en las ilustraciones, son similares a códices mexicanos del siglo XVI uh -huh. y ahora empieza el, el festival de, de datos y, de, y de, de lugares de atribuciones por otra parte parece que el texto aunque es desconocido tal como hemos dado la información ahora que son 8.114 palabras expresiones diferentes, unos 25 signos, pero parece que sigue la ley de Zip. Zip era un lingüista de 1940 que formuló ese teorema en el que en todas las lenguas del mundo la, primera, la palabra más habitual se repite el doble de veces que la segunda, el típico que la tercera, el cuadre, etc. Pero no tiene ninguna similitud con idiomas europeos, a veces se parece a lenguas como el árabe, ...donde la misma letra se representa de diferentes formas... ...dependiendo según, se, según tenga su posición en el vocablo... ...al inicio, al final, al término... ...también se habla de que podría corresponder... ...a otros defienden que sí que era época de, de los alquimistas... ¿no? Que ...lo habían hecho en lenguaje cifrado... ...para escapar de las garras de la Inquisición... ...pero mmm, se atribuye no obstante a un arquitecto italiano... ...del siglo XV, conocido como Filarete... ...que también muy aficionado a, a introducir códigos en los escritos... y ...en los planos que hacía en concreto el Hospital Mayor de, de Milán... ...pero de todas maneras se han terminado rindiendo... ...hasta los especialistas de la Marina Norteamericana en la Segunda Guerra Mundial... ...que habían logrado descifrar el código púrpura de la Marina Imperial Japonesa... Uh -huh. Y aunque han observado que puede ir, por ejemplo, una línea de los cifrados polialfabéticos, diferentes alfabetos para cada letra, que ya las habían inventado en la época del Renacimiento, pues autores como Alberti, y esos cifrados están en contra de la citada ley de Sif, aunque tampoco encaja por ahí. Y bueno, ahí seguimos con, la, con las teorías, es que esto es de los que asombra, ¿no? Según John Tickman, podría tratarse de una lengua artificial o sintética de carácter filosófico. Donde hay que deducir los significados por la secuencia de las letras, ¿no? sin mirar un poco la clasificación decimal universal. Uh -huh. eh, en el 87 en el año 87, eh, un ruso el doctor Leo Levito, afirmaba que se trataba de una transcripción de una lengua políglota oral preparada para ser leída y transmitida de boca a boca y que se puede descifrar fíjate, a través de una mezcla de flamenco, francés y alemán. Es pues como un manual litúrgico para un ritual cátaro de eutanasia o suicidio. Y de ahí eso lo apoyaba en los dibujos, que se ven mujeres desnudas uh -huh. tomando baños en una especie de tinajas conectadas por tuberías. Bueno, pues para la venecesión, o sea, cortarse las venas en agua caliente para que fluyan mejor. Pero el error es que la energía de los cátaros es de tres siglos anterior al manuscrito, porque por ahí no puede ir. Otras hipótesis. ...afirman que serían solamente claves... ...para consultar en un libro de códigos las letras del Boigny... ...pero que a un trabajo improbado... ...una ¿no? okay. cantidad de letras en un libro de códigos... ...un lingüista francés, Jacques de Gui... ...elaboró un alfabeto al que denominó Frogui, para ...un alfabeto específico para el manuscrito Boigny... ...y según él podría estar redactado en una lengua natural exótica... ...escrito con un abecedario inventado... ...similar a las lenguas monosilábicas de palabras invariables como de China, tibetana, birmana, vietnamita, uh -huh. en fin. Y, ¿Y hay ahí? una cantidad de datos increíbles. el último el último que, que tenemos, bueno, por, por saltar unos cuantos, ¿no? porque si nos detenemos en todos... Sí, porque se, lo, hoy, se, se nos va el tiempo ya, Carlos. Se nos va el tiempo. Bueno, pues pues por el último que hay es un otro ingeniero ruso que lo ha, eh, lo ha comparado con un texto que había en, en el Dabo antiguo y consiguió descifrar algunas palabras. Y entonces eso es del 2015 y ahí tenemos los últimos datos, algunas palabras que tienen que ver con plantas y cáñamo, ropa de cáñamo, comida, beber y seis, pero unas pocas palabras solamente. El misterio es sigue. Misterios, muchos hay en nuestro planeta. y Si queréis saber más, grandes enigmas y misterios de la historia. En 10 segundos, ¿cuál sería el mayor misterio para ti, Enigma, Carlos? Pues ese que acabamos de decir, el manuscrito. El, el manuscrito Buenis. Vamos a seguirle la pista. Eh, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Forma de contacto, si la gente quiere saber algo más de este trabajo tuyo, de este libro, dónde puede con, con, conseguirlo, tener más ¿Para? información... El libro de la Editorial Almuzara y tiene el prólogo de José María Merino de la Real Academia. Aprovecho para darle las gracias. Conseguir sí. el libro pues ya en todas las librerías y también, en la, por ejemplo, en cadenas como Amazon. Te agradezco mucho que estado aquí. Supongo que tus alumnos deben estar muy contentos de tener un profesor como tú. Muchas gracias, Miguel. Yo también te agradezco que te, te hayas fijado en mi trabajo. te Lo merece. Te doy un abrazo fuerte y espero verte algún día por ahí, por esa tierra, por León. Igualmente. Aquí te estamos esperando cuando quieras. Gracias. Hasta pronto. Parece que tenemos que reescribir la historia, cada día tenemos más datos con los especialistas que van llegando a nuestro programa, pero no es todo, también parece, como nos han contado. Ahora tenemos que hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Tenemos una cita en Canarias y con el navegante Colón, que tampoco es como nos han contado toda su historia. Daremos algunos datos hoy, lo adelantamos la semana pasada con Jesús Callejo también. Y después, una alucinante historia de una abducida española que ha hecho historia. Ya está en todos los libros y es absolutamente increíble. Ella misma, junto con otro investigador, nos va a contar parte de su experiencia. Eso y mucho más os espera aquí en este espacio en blanco. Después de las noticias, nos os vayáis, todavía tenemos mucho que contaros. caía lenta la tarde de este jueves de novena edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. ¿Gaván Raído? Pantalón de tiene 60 o más de 60 años y te gusta escribir en el rellano de la última. Un año más Fundación Bancaria La Caixa y el programa Juntos paso a paso de Radio Nacional de España Convocan el concurso de relatos para personas mayores. El ascensor nos deja en el último piso. Consulta las bases en rtv.es y envíanos tus relatos hasta el 16 de mayo. Lo nuestro no es un pase Convertiremos la obra ganadora en relato sonoro y será emitida en Radio Nacional de España. Caminar lento y charla reposada.